...como se te cante, como te salga, como puedas... Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu... ...ahí va... ...snacks, gaseosas, galletitas, papas fritas... ...panchos, alfajores, golosinas de todos los colores... ...todo eso es riquísimo... ...supuestamente, adictivo... ...y a la vez, enfermante... ...porque, ¿cuál es el efecto?... Los niños PAMI, chicas y chicos con diabetes, malnutrición, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y los mayores niveles continentales de obesidad y sobrepeso. Pero a la vez hoy vamos a hablar con un chef, con Mariano Navarro, que creó un sistema de enseñanza y de práctica alimenticia planteado en un libro que será Maquiosco Saludable. Vamos a hablar sobre la mentira de los cereales, entre comillas, o esas cajitas de colores que te venden en el supermercado que te dicen que tienen hierro, o que tienen calcio, o que tienen vitaminas. Pero vamos también a hablar no solo de esa industria alimenticia que enferma, sino de las recetas para producir alimentos sanos y que lo hagan los propios chicos, y los papás, y los docentes, la comunidad educativa, para que el kiosco escolar sea algo diferente. Y como siempre en este programa estará el grito pelado... ...de nuestro musicólogo de cabecera, don Pablo Marchetti. Por eso hoy, esto es un kiosco pensado para la salud... ...y no es un programa de radio. Es decimo. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores... ¡Oh! Mejor decir... Mú". Hay muchos vicios en el mundo actual y uno de los vicios favoritos de cantidad de gente es el kiosco. La gente va al kiosco y mete mano a todo lo que hay allí para llenarse de golosinas. Esto tiene un condimento especial si uno piensa en los chicos. Y resulta que frente a toda esta fiesta de supuesta alimentación, que ya veremos si lo es, apareció un señor que es chef, se llama Mariano Navarro, y ha decidido cambiar las leyes del juego y plantear la posibilidad de que para los chicos, y sobre todo en las escuelas, y sobre todo yo diría en la vida cotidiana, y en la cultura, y en los hogares y demás, exista la posibilidad de lo que él ha llamado un kiosco saludable. De hecho, así se llama el libro que ha hecho, un libro fascinante porque explica cómo es factible llevar adelante un kiosco, pero que sea saludable. Mariano, está en este momento, a ver dónde estás, Mariano, contame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en Chuelechuel, Río Negro, más precisamente en el Valle Medio, donde confluyen todas las rutas para que van para el sur. Acá estamos parados y estamos trabajando con el kiosco saludable. ¿Qué es eso del kiosco saludable, Mariano? Te pido que me cuentes, hagamos un primer antes de contarme un poco de tu historia como chef pero un primer eh, acercamiento a qué, a cuál es la idea del libro. Bueno, el libro Quiosco Saludable eh, nace desde una necesidad de, de base, como a mí me gusta decirle, porque cuando yo empiezo a trabajar en las escuelas eh, me di cuenta que los niños estaban padeciendo duras enfermedades que luego se fueron poniendo en nombre, que son las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas casi de un 90% de la mala alimentación, y que son aquellas como enfermedades cardiovasculares, eh, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, eh, respira eh, enfermedades con alergias de la piel, y me di cuenta que había que empezar a trabajar desde muy chiquito en, en lo que era esto del alto consumo de alimentos eh, desvitalizados, alimentos ...tóxicos... ...y alimentos que llenaban la barriga... ...y no nutrían... ...entonces... ...cuando me di cuenta de que... ...esto era grave... ...que había que empezar a cambiar... Eh, lo, la, ...la bola de nieve... ...que era cada vez más grande... ...y que todavía se estaba girando... ...y hay que pararlo... ...empezamos a trabajar en una escuela de Luis Beltrán... En ...lo que luego después le llamamos... ...quiosco eh, saludable... ...que no es más ni menos que ser, empezar a crear eh, mentes conscientes, eh, ser un, seres conscientes en tanto en la alimentación, en, en la forma de consumir el alimento, en qué estoy comiendo, en, en empezar a hacer huertas escolares, en empezar a reciclar lo que eran los compost, en, en cuidar la salud y principalmente eh, empezar a pensar en un futuro un poco más saludable eso es un poco toda esta experiencia de, de este libro en donde fue volcado 10 años de, de trabajo estamos comunicándonos con Mariano Navarro, chef que desde Choel y Choel en Río Negro nos está contando la experiencia del kiosco saludable vos fuiste a los colegios y lo que veías era que los chicos tenían eso que llamás enfermedades crónicas no transmisibles producidas posiblemente por los alimentos estas enfermedades vasculares, sí. diabetes y demás, pero, uh -huh. o, o sea que es el alimento se está, digo, se supone que los chicos con esto tendrían que estar más fuertes, más sanos y demás, lo que estás diciendo es, ¿qué tipo de alimento es al que estás apuntando cuando definís este efecto que generan los chicos? El, el alimento que se está consumiendo hoy en día, que está monopolizado por 10 empresas eh, multinacionales, que están vendiendo entre comillas alimentos que los encontramos en las grandes cadenas de supermercados, que son aquellos alimentos ni más ni menos que los industrializados, los procesados, los empaquetados, los eh, ionizados, los pasteurizados, todos aquellos alimentos, entre comillas, que supuestamente deberían nutrir, deberían mantener al niño sano, deberían proponer nutrientes y energía, y lo único que están haciendo es enfermando a una población y, y lo que hace a corto plazo es llenar barrigas y a la larga enfermar a, a los niños. Pero Mariano, cuando uno ve los paquetes, dicen, esto tiene hierro, tiene calcio, tiene vitaminas, esto es bueno para los chicos, te muestran chicos pegando saltos y recontentos. Vos lo que estás diciendo es que esa industrialización, en realidad, ¿qué está implicando desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que en realidad nos venden con esos paquetes de comida, como vos decís, que compramos en los supermercados? Lo que ellos nos están vendiendo, o sea, un poco romper lo que se venía trabajando que fue la evolución más grande que tuvo la humanidad, empezar a, a, a elaborar y a tener alimento eh, a, en la mano, a, accesible. Eh, de eso se trató un poco la, la evolución de la humanidad. Cuando estamos, nos remontimos a, a miles de años atrás que buscaban el, el acceso al alimento sano, seguro y limpio, Eso con la Revolución Verde que empezó con, en 1954 cuando hicieron la primer semilla transgénica, la Revolución Verde toma tan eh, magnitud que en los 90, en el año 1990, eh, los alimentos y las marcas principalmente perdieron todo tipo de ética y moral en cuanto al cuidado y en cuanto a, al alimento que debería venir allá adentro. Y lo que nos están ofreciendo son paquetes con altas dosis de hidratos de carbono, azúcar, sal, aditivos y grasa. En muchos de los casos a veces hay un cereal, en muchos de los casos hay una fruta, en, en, en algunos casos algunos son inocuos. Pero en muy muy muy poco nutren a ese niño o a esa persona que lo está consumiendo y en casi ninguno lo, le, los va a mantener en una salud a futuro. Lo que yo estoy planteando es empezar a cambiar ese paradigma y empezar a consumir alimentos netamente naturales, o sea los que vienen de la huerta, los que vienen de la granja, eh, y sin ni siquiera, ni siquiera me estoy animando a hablar en una primera etapa de alimentos orgánicos. Simplemente alimentos que vienen de la verdulería, de la frutería, alimentos con cereales, semillas, que hoy en día es cierto que puede, no puede ser el acceso de, a toda la población, pero estamos planteando un tema que deberíamos ya tomar políticas, acciones políticas para que eso ocurra eh, a corto plazo. Estamos charlando con Mariano Navarro, chef de Río Negro, que ya vuelve para contarnos cuáles son las enfermedades que genera la alimentación industrial en los chicos. Y se vienen recetas bien concretas y específicas para que el kiosco en la escuela sea saludable y no una especie de gol en contra que genera récords de sobrepeso y obesidad en los chicos argentinos. Decimo www.lavaca.org Decimo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 Decimu. Www.lavaca.org. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu. Ojos que ven, corazón que siente. Decimu. Hoy estamos en un decimu goloso en contacto con Choel Choel, Río Negro. Decimú es el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y por más de 200 radios comunitarias cooperativas de todo el país. Y digo que es un decimú goloso porque Mariano Navarro, nuestro entrevistado de hoy, es chef, está allí en Choel Choel, en Río Negro, y es el autor del libro Kiosco Saludable. Mariano detectó como chef al ir a dar clases de cocina y de alimentación en las escuelas se encontró con que había chicos con enfermedades crónicas no transmisibles. Empezó a encontrar... A ver, Mariano, decime, recórdame, ¿qué tipo de enfermedades son estas a las que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles? En ese caso, en esa escuela, donde fue salud, en, con, el, con el programa Salud va a la escuela, había, yo tuve el documento en mis manos y detectaron, bueno, primero sobrepeso, obesidad, desnutrición, diabetes, piedras en la vesícula en niños de primaria, eh, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, diabetes y problemas, eh, alergias en la piel. Mágicamente son eh, las enfermedades que se encontraron en esa población de la escuela 2.15 y también, si nos desplazamos un poco más, es lo que nos están diciendo desde las instituciones de, de salud Que, que, bueno, que es una epidemia esto de las enfermedades crónicas no transmisibles y ellos detectaron de que de la, de toda la mortalidad que hay en la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles en, la infa, en los infantos eh, representan a un 49% que es una cifra enorme y teniendo en cuenta de que estas enfermedades crónicas no transmisibles previe, provienen Básicamente en un 80-90% de una mala alimentación. O una alimentación, como dicen ahora, una alimentación monótona. Que la alimentación monótona es aquella donde nosotros consumimos alimentos industrializados. Que vuelvo a reiterar, es azúcar, sal, hidratos de carbono. Eh, pocos cereales, muy pocos cereales. Nos encontramos con ar eh, arroz y trigos cuando deberíamos incluir ocho. O sea, pero Mariano, eh, para, vos lo que me estás diciendo es que cuando decimos que los nenes comen cereales, no están comiendo cereales en realidad. No, no, no. Esas cajitas no, vos, coloridas no son cereales. No, no, no. Son eh, alimentos que dicen que tiene cereal, pero tiene avena cocida, horneada, cepillada, que en el caso de que yo quiera nutrirme, debería comerlo crudo, crudo o cocido, pero no horneado, cepillado, procesado, ionizado, en donde lo que estoy comiendo no es nada, me va a llenar la barriga y no me va a nutrir. Comida chatarra para los chicos, comida industrializada y enfermante, de eso nos está hablando Mariano Navarro, chef desde Choel Choel en Río Negro, para entender la posibilidad de que existan en las escuelas un kiosco saludable. Argentina tiene el récord de 40% de chicos en edad escolar con sobrepeso y el mayor porcentaje regional de niños obesos, casi el 8%. Pero además vos agregás todo ese otro cúmulo de enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que a vos te hacían decir, cuando hicimos la nota en MU, me acuerdo que me decías, estaba, parecían niños PAMI, o sea, con sí. niños con enfermedades de, de, de gente adulta, de gente mayor o de gente vieja. Sí, y eso te estoy hablando en el 2008 cuando yo empecé en la escuela a trabajar y, y hoy ya es eh, muy evidente, o sea, es muy evidente a la vista ver los chicos desvitalizados, que se duermen, que no tienen eh, capacidad eh, de la lectoescritura, que no tienen, porque no les llega glucosa de buena calidad al cerebro, eh, que se cansan, que se quiebran, que se duermen, que tienen dolores de estómago que tienen eh, el sistema nervioso está sumamente alterado por las grandes cantidades de azúcar que comen y de almidones en harina blanca, pan blanco, fideo blanco, eh, azúcar blanca. Todo esto lo que hace es deteriorar cada día, cada minuto que nosotros consumimos los sistemas del, del cuerpo, del organismo y principalmente destroza y altera el sistema nervioso que es el que me, me predispone a pasar un buen día y a procesar el, el, el metabolismo y a procesar los ingredientes en correcto equilibrio. Si yo estoy de, de alterado, los, meta, eh, los, los ingredientes, los nutrientes que yo consumo, no lo estoy procesando. Entonces, lo poquito que viene de ese alimento industrializado me está llenando la panza, me está saturando el páncreas, porque en la cantidad de azúcar que consumo en las barritas, en los chocolates, en los alfajores, en los eh, chupetines, en las gaseosas, en los jugos, está reventándome el páncreas, que es el encargado de equilibrar el azúcar en sangre. De a partir de ahí, una vez que el páncreas se satura, se cansa, provienen un montón de enfermedades, una de ellas, la más conocida y la más puntual, es la diabetes tipo 1. Después provienen enfermedades de la piel, enfermedades del sistema óseo, eh, enfermedades de la vista, cansancio, eh, alteración nerviosa, en fin. Es un cúmulo de reacciones derivado de una alimentación poco saludable. Poco saludable, pero aparte da miedo lo que contás, Mariano, te lo digo realmente porque... Mucha gente inocentemente piensa que está comprando las cajitas que tienen hierro, o sea, alimentos con hierro, con calcio, con vitaminas, ¿eh? todo esto que hemos charlado en distintos momentos. Y vos lo que decís es que en realidad estás jugando al revés. Está, lo que me describís es casi un veneno. Totalmente. Si, o sea, yo hago hasta un juego. Si eso fuera verdad, ¿nos encontraríamos con, la, con el récord mundial de obesidad? Y yo creo que no. Entonces, los números y la evidencia me están diciendo que eso no es verdad, de que lo que nos están eh, dando es puro puro veneno, realmente, o sea, y, y me encantaría que hasta hago como un juego en mi interno de que, bueno, sí, a ver, tiene hierro buenísimo, que coma hierro, pero no es no es así, porque todos sabemos de que ese hierro tiene que estar molecularmente encadenado con, otro, con otro, otra sustancia, con otros nutrientes, que es el, el encadenamiento natural que tiene una manzana, el encadenamiento natural que tiene un arroz integral, una quinoa, una semilla de girasol, de almendra, en fin, de verduras. Y el organismo interno lo puede metabolizar, absorber esos nutrientes porque tienen encadenamiento completo, Y no tiene que gastar, por ejemplo, ¿por qué se dice que el azúcar es un ladrón de calcio? Porque entra como un azúcar y para ser metabolizado tiene que sacar calcio de las reservas, de los ligamentos, del, del, del hígado y principalmente del sistema óseo, de los huesos. Por eso dice que son ladrones de calcio. Fíjate vos la paradoja de que por ahí se dice que se, se toma leche para... Eh, consumir calcio, leche con azúcar leche con cacao dulce y al final estás robándole calcio a tu preocupación que en realidad si querés consumir calcio consumí semillas consumí cereales consumí otros alimentos que es de alto valor biológico ya se vienen recetas de Mariano Navarro Chef para ver cómo hacer para que los chicos puedan aprender jugar, alimentarse Incluso hacerlo con los docentes y con los padres, en lugar de estar llenándose de golosinas, gaseosas, snacks, papas fritas y todas esas cuestiones. Les recuerdo que Kiosco Saludable es un libro que se puede encontrar en Mu Trinchera Boutique, en Río Bamba 143 de Buenos Aires, o escribiendo al Facebook de Mariano Navarro, o al propio Facebook de Mu Trinchera Boutique. Decimo. Www Senado informa. El Estado bonaerense convirtió en ley el presupuesto 2018. El proyecto elevado por el Ejecutivo estipula gastos por 629.962 millones de pesos que serán canalizados hacia obras de infraestructura y cancelación de pasivos. En la misma sesión, el Cuerpo de Legisladores refrendó la Ley Impositiva y de Responsabilidad Fiscal Municipal. El titular del bloque Cambiemos, Roberto Costa, definió las medidas como un cambio de paradigma. Como lo dije en el recinto, es un cambio de paradigma. Estamos en otro camino, un camino que nos hace pensar en que ya a partir de este año que viene los cambios, si bien ya se notan, se van a notar mucho más. Eh, haber llegado a este presupuesto que tiene un superávit operativo y que el endeudamiento es solo para pagar deudas anteriores y para pagar la deuda social, digamos, o para invertir en infraestructura y camino y transportes, significa que vamos mejorando la calidad de vida de los bonaerenses. Ingresa a wwwsenado mediobagovar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba. Y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado informa. Cuando sea grande quiero vivir en un país donde haya igualdad, igualdad en las oportunidades, igualdad en la competencia, que las grandes empresas no aplasten a las más pequeñas, que haya pluralidad de voces y de pensamientos. Eso es ser grande para nosotros, exigir que la prensa gráfica sea democrática. Derogación del Decreto 1025 que fomenta la concentración corporativa en la prensa gráfica, dejando sin regulación a las revistas culturales e independientes. Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org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 Decimo Aprovechar lo que te da la vida Es decir, lo que me dio Lo que me está dando este momento de hace seis años Estar acá, disfrutar Aprovechar, aprender Ser alguien el día de mañana Es serio ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía no? no? No, es muy bueno pensar en el futuro cuando estás muy chico Es mejor vivir Vivir en el presente Decimu La diferencia entre quejarse y soñar. Yo era chiquito, iba al kiosco, en el colegio, me atragantaba de cosas. Con el tiempo descubrí que estaba metiendo la pata con eso. Pero en aquellas épocas, porque yo soy viejísimo, no se sabía todo lo que se puede saber hoy gracias a gente como Mariano Navarro y a tanta otra gente como Miriam Gorbán, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Soledad Barrut, cantidad de gente que nos ha hecho ver como en la alimentación y en eso que inocentemente uno cree que está comiendo, o peor todavía, le está dando de comer a los chicos, en realidad hay algo que puede perjudicar la salud a extremos enormes. En este Decimú estamos hablando con Mariano Navarro, Chef, estamos en contacto con Choel y Choel, Río Negro, y acá estaba viendo un dato Mariano que quería contarte, que es que Cuando empezaste vos a trabajar, las estadísticas por esa época eh, daban que un 15% de los chicos del país tenían enfermedades crónicas no transmisibles. Y hoy sí. se calcula que es más del 25%. O sea que estamos enfermando a los chicos a partir de la alimentación. Sí, totalmente. Y te interrumpo por esto, porque vos hiciste un diagnóstico en estos dos bloques que me pareció brillante, pero... Te encontraste con, un, con las escuelas en las cuales le veías la cara a estas enfermedades, a estos chicos enfermos, y tu propuesta fue increíble. A ver, hagamos un kiosco para que los chicos tengan algo que comer durante la mañana, pero que evite esta cantidad de cajitas, cereales, chocolates, gaseosas, y todas las porquerías, con perdón de la, de la expresión, con las que atiborran a los chicos y convierten lo que es una vida y un futuro en una enfermedad crónica. ¿Cómo fue esto del kiosco? ¿Qué se puede hacer frente a, esta, a este avance golosinero para hacer un tipo de alimentación saludable? ¿Y cómo hiciste? Primero, principal, eh, ser consciente de dónde estamos parados. Y cuando vos hablabas en principio el, eh, esto de, de que yo veía a los niños, también me veía a mí, porque yo también era un consumidor eh, de azúcar, para tapar cuestiones emocionales. Entonces yo con el cambio de la alimentación me di cuenta que podía sanarme. Como yo podía sanarme, también podía sanar a otro. Esto de, de multiplicar estos saberes que eran eh, ancestrales y, y que eran fácil, de fácil eh, aplicación. En cuanto al kiosco, lo que yo me di cuenta era que primero y principal había que erradicar lo, las golosinas había que erradicar eh, las gaseosas, los alimentos poco saludables como los panchos, los snacks, eh, papa frita, palitos que se vendían en una escuela educa en una institución educativa, porque no, no no perdamos la vista, o sea todo lo que ocurre dentro de una escuela tiene que ser de, de educativo, entonces yo estoy educando ¿con qué cosa el niño? ¿que tiene que comer esto? y no, yo quiero educarlo que coma más saludable, entonces partamos desde ahí, que si eso ocurre dentro de una institución educativa debemos tomar el, el sartén de, del mango y hacernos responsables que es un trabajo, sí es un trabajo por eso estamos acá en este mundo para venir a, a, a cuidarnos, a evolucionar y en este momento de la historia de la humanidad Creo que no, nos, no, nos debemos empezar a hablar de alimentación saludable... ...de nutrición, de qué alimentos y de soberanía alimentaria. El kiosco saludable en las escuelas es una práctica, una experiencia... ...y también un libro que escribió Mariano Navarro, chef... ...y con él estamos hablando desde Choel e Choel. Me imagino que si vos decís... ...vamos a erradicar las gaseosas, los chocolates, las galletitas etcétera, etcétera, se te sublevaron los chicos o vos le contaste, porque eso si lo radicás de prepo, es distinto que si vos le contás de qué se trata, ¿no? Eh, mirá, yo creo, sí, en un principio yo se me, se me sublevaron los chicos, pero yo he trabajado muy bien con los chicos y esto es algo muy positivo y lindo es que los chicos eh, no tienen la capacidad eh, en la primaria de discernir qué es buen, qué es un buen alimento y qué es un mal alimento ellos consumen lo que le da el adulto, entonces ahí está, es algo importante, si yo le doy un alfajor, comen un alfajor, si yo le doy una torta de limón con, con manzana y no sé qué, va a comer la torta de manzana o una manzana o un jugo de, de fruta o una galletita integral o un alfajor de algarroba, no tienen eh, mucho problema ellos los niños, yo creo que lo, el mayor trabajo es con el adulto, en donde... Tienen por ahí más prejuicio o más eh, esto de más apego, digamos, a lo cultural, o a lo aceptado, a lo culturalmente aceptado, que es, mira, el, el sistema me dijo que esta galletita está sin azúcar y yo le voy a dar sin azúcar y es el que más re, eh, reticencia tiene a la hora de los cambios por ahí el chico es más permeable y más flexible y ahí es donde yo he trabajado y sigo trabajando y me dan unos resultados increíble es hermoso trabajar con los chicos y ver el cambio a corto plazo de, vos decís, bueno, uh, acá es imposible porque los chicos vienen de comer alfajores de, de tomar gaseosa con ser aplicar algo flexible, tirar buena onda al proyecto, los chicos lo toman con muy buena energía y el cambio lo hacen instantáneo, instantáneo, lo hacen jugando, que es un poco esto lo que yo eh, propongo en el libro, empezar a jugar, empezar a ensuciarnos con la comida, empezar a, a que en, en esto de que ayer hablaba en otra radio, de que en la de que la escuela haya olor a comida, que haya olor al fajor, a barritas de geniales, ...de que no tener miedo a los olores de la comida que circulen... ...es allá donde nosotros empecemos a, a cambiar este rumbo... ...cuando nosotros eh, cambiemos el paradigma, las miradas... ...y todo va muy bonito... ...yo tengo unas experiencias muy interesantes con la huerta también... ...los chicos la hacen jugando, siembran jugando... ...los ringan jugando, hacen el surco jugando... Pero hay una cuestión súper química cerebral en donde el chico, a donde saca ese, esa frutilla de la planta, no hay vuelta atrás, no quiere otra cosa. Entonces nosotros debemos jugar ahí con eso. Además, Mariano, me imagino que están haciendo algo increíble que es, o algo totalmente lógico, que es convertir a la alimentación en un hecho educativo. Si nos ponemos a pensar, como vos decías, está desde la producción, qué es cada planta, qué... Eh, valores nutritivos reales tiene cómo afecta esto al cuerpo cómo si, si uno se pone a pensar es una mezcla de clase de instrucción cívica con alimentación con biología con anatomía y con botánica ahora te quiero preguntar en, en, en lo práctico porque hay muchos maestros que a lo mejor están escuchando sí. y papás y demás dame algunos ejemplos de las recetas que además hacen con los propios chicos Mira, lo que yo en el libro he aplicado y me ha dado muchos resultados es las etapas de aplicación de este proyecto. Por ejemplo, los chicos y hacer encuesta. Primero hacer una encuesta. ¿Qué quiere comer un chico? Eh, quiero comer una torta, quiere comer un alfajor, quiere comer una granola. Perfecto. Sacamos el paquete, el packaging, esa marca, ese, lo industrializado y se lo empezamos a elaborar nosotros. Inclusive inclusive lo que yo muchas veces hago con harina blanca, azúcar, que sea rico para ello, aceptable para ello y que, eh, que, y que sea aceptado. Entonces, la segunda etapa es empezar a bajar las cantidades de harina blanca, empezar a incorporar harinas integrales, otros cereales, empezar a bajar las cantidades de grasa, empezar a bajar las cantidades de azúcar... Y ya en una tercera etapa, en una tercera etapa, empezar a hablar ya de alimentación más saludable. Ya no hay harinas blancas, ya no hay eh, azúcar blanca, ya no hay manteca, empiezan a haber otras semillas, frutos secos, empiezan a circular otros olores, otros aromas, otras energías también, porque esto replica mucho la energía de recreo, cuando se les saca completamente, y lo veo en otras escuelas donde están avanzados en el proyecto. Cuando se le saca completamente el azúcar industrializado, el azúcar blanco, las energías en el recreo cambia totalmente. Entonces, ¿cómo aplicar un kiosco saludable? Es por etapa. Primero erradicar el kiosco tradicional el de chucherías, del packaging, pasar a hacer elaboraciones caseras, que lo pueda hacer el alumno, lo pueda hacer el docente, lo pueda hacer una madre o que alguien me lo venda de afuera. Yo en la experiencia de un montón de localidades y escuelas en otras... Eh, en otras escuelas me ha tocado ver distintas formas de aplicarlo como decía, por adentro o sea que lo cocinemos nosotros con los chicos, en un taller de cocina eh, una madre un padre o que me lo vendan de afuera no hay un límite y no hay un techo para cómo aplicar el kiosco saludable ya volvemos con recetas para entender cómo puede funcionar un kiosco saludable en las escuelas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 Satzai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a presente.com.ar Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti o sea El Grito Pelado Hola, ¿qué tal? Esto es eh, El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Eh, vamos a cruzar el charco. No, no, no, Uruguay no. Vamos a cruzar el charco grande esta vez. Vamos a, a irnos a España, nos vamos a ir a Andalucía y nos vamos a ir a la llamada Costa del Sol. O sea, no al Mediterráneo, sino para acá, para acá, el Atlántico. Y nos vamos a ir a una ciudad que fue cuna de uno de los mayores poetas del siglo XX en España, como fue Rafael Alberti, la ciudad de Cádiz, la ciudad donde nació la murga, la murga uruguaya tal como la conocemos, nació de Cádiz, o sea, nació del carnaval gaditano, así se llama a veces el gentilicio de la gente de Cádiz, eh, porque vinieron... Una vuelta, una agrupación eh, eh, gaditana vino a Montevideo y, y pegó, eso pegó Y a partir de allí se tomó eh, la murga O sea, los, los uruguayos, más bien los blancos montevideanos Porque los negros ya tenían su carnaval con el candombe Bueno, los blancos pudieron tener su carnaval con la murga Pero me estoy yendo de tema Yo le estaba comentando, no quiero hablar ni de Murga ni de Rafael Alberti, quiero hablar de otro gaditano que es Javier Ruibal, un cantautor, un cantautor increíble, muy muy bueno que viene seguido a la Argentina, eh, que sigue creando eh, canciones maravillosas con aire flamenco. Claro, uno lo escucha desde acá y dice eh, hace flamenco. Claro, lo escucha un flamenco y va a decir, no, esto es acrílego. Eh, pero evidentemente tiene una, una raíz flamenca muy fuerte. Es un gran guitarrista ruival, además de, de un cantante muy muy bueno. Y muy personal. Y muy, que le caben muy bien las cosas que, que él compone. Eh, sacó un nuevo disco, Javier Ruival. Eh, que se llama Quédate conmigo y vamos a escuchar una canción que habla de un tema recurrente en, en varias canciones, películas, uno piensa en Cinema Paradiso como caso emblemático el cine, ese cine de barrio que está cargado de historias personales y que un día deja de ser un cine y se convierte en quién sabe uno qué una iglesia electrónica, un bingo, en este caso, o lo que fuera. Sin nostalgia, pero sí con mucho afecto, con mucho amor, evoca Javier Ruibal a este cine macario. Escucha? ¿A ¿Qué hora cine, ¿Sí, Juan Diego mío? ¿A qué hora es? Venga, dale, dale. Sabalo días sin pena ni gloria, un y venir de paso perdido, sabían a chile y a primera lluvia y aguito, mi gana quedó monte furtivo y mientras los malos asan crelepaba en una boca go go van el asalto, mi mano tembló buscaban tu pierna con el corazón a pique de infar. Titi tan Tiritit tam tam tam tam tam tam tam Tiritit titi tam titi tam titi tam Titi tam titi pariti tam Te voy a tomar, dímelo, dímelo Pasaron un avión y va cogí Big Kingo, de los monos que enramun día le, sabría la puerta de un triste domingo, cagóbala la fiesta de los escolares Murió la censura y en un amén Perdieron para siempre mi alma locura Contigo en secreto mi cuerpo le daba Un corte de manga Ya la dictadura De lunes a viernes valía la pena vivir un calvario Si el sábado daban una buena peli en el cine macario Y menos novena y menos rosario Y más peli buena en el cine macario Me lo pipa, chicle, avellano, oigan. Hey. Hey. Toma que toma, a ver Vamos allá, vamos acordando Pasó que ese día llegábamos tarde Salvaba por Newman el coloso en llamas Pasó que yo vi y no estaban tus padres, pasó que por fin me llevaste a la cama, trepe por tu boca hasta el séptimo cielo te pide el tu pecho rotundo, se vio en la pantalla de tu dormitorio la escena de amor más hermosa del mundo. De lunes a viernes valía la pena vivir un calvario. Si el sábado daban una buena peli en el cinemacario, y menos dukelas y menos malfario, y más peli buena en el cinemacario. da ding dum da digga dong ding dong La culpa fue del videoclub, un corte de luz, un impago bancario, el caso un a ser por aquí. Visto y no visto, no estaba en vaca. tras la era de un nuevo negocio, se oía el jolgorio y hoy gritar de lo una jubilada, a las 7 estaban coro, Ganaban el bote y cantaban uke. Del lunes a viene, valía la pena vivir un calvario. Si el sábado daban una buena peli en el cine Macario. Y menos un queda y menos Macario. Y vas del libro en el cine Macario. Yitojo, yitojo, yitojo, yitojo. Yitojo, yitojo, yitojo, yitojo. Esto fue El Grito Pelado ...la propuesta terapéutica que cada semana... ...nos trae Pablo Marchetti... ...a Decimú... ...el horizonte... ...el sol, el aire... ...Decimú... ...creemos en dioses que existen... ...Decimú... ...estamos en el último tramo de Decimú... ...hoy conversando con un chef... ...Mariano Navarro... ...que puesto a recorrer escuelas... ...a conocer un poco... ...los temas de alimentación descubrió las enfermedades crónicas no transmisibles cada vez en mayor medida en mayor cantidad de chicos ya esta es una cuestión estadística brutal en el país un país con 40% de chicos con sobrepeso 8% de chicos obesos chicos malnutridos por la industria alimentaria y por toda esa basura dicho así que se les se les con las que se los atiborra se los No se los alimenta, ni se los nutre, sino que se les llena la panza de algún modo. Y esto pasa en general y Mariano descubrió la idea y se inspiró en la idea de poder decir, bueno, hagamos un kiosco saludable en la escuela para que los chicos a la vez aprendan a hacerlo y pongan en práctica una, eh, una forma educativa distinta que a la vez les permita una forma de alimentarse diferente. Vos me decías, Mariano, hace un ratito, estás ahí en Cholecho, él contándonos, que los chicos comprenden eso más fácilmente que los adultos, los adultos uh -huh. cuando lo comprenden, lo comprenden en serio, o es eh, o, o el facilismo de esta época termina siendo bueno le damos le meto el alfajor y el chico se queda tranquilo, no es cierto, se entiende lo que digo. Yo creo que hay de todo, hoy hoy en día hay de todo, hay un poco de facilismo, un poco de gnobismo, hay necesidad la publicidad también me imagino no la propia publicidad que te dice coman esto que es bárbaro, totalmente sí, sí sí hay eh, de que esto de comer saludable eh, es copado, es interesante, también lo toman los los adultos pero también está aquel adulto que viene de, de pasar de aquella vereda de, de comer alimentos industrializados de pasar por una enfermedad leve o crónica a curarse por la alimentación saludable, y entonces lo quiere aplicar en su escuela. También está eso, o sea, hay de los dos bandos claro. los que lo hacen por, porque está de moda, por esnovismo, porque es, en cierto punto es canchero de que la escuela lo haga, y por ahí aquel adulto de que transcurrió todo ese camino de kiosco saludable, digamos de alimentación saludable en su casa, en su hogar, y lo quiere aplicar en su escuela. Eso está muy interesante, todas, porque hay que respetar la transición de cada persona, el momento específico de cada persona es aceptable, es viable y está bueno. Mariano es el autor, Mariano Navarro es el chef, autor de Quiosco Saludable. Eh, te pido alguna otra noción de receta como para orientarnos antes de, de, de leer el propio libro que se puede encontrar en Mu Punto de Encuentro, ahí en Río Bamba 143 y en otros lugares hay que pedirlo a tu Facebook, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto, o sea que todos los que quieran van a poder conseguirse un ejemplar de quejo Saludable. ¿Algún otro ejemplo de receta? Por ejemplo, ¿usas frutas? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de alimentos usas para reemplazar estas golosinas tan perjudiciales? Mira, acá tengo enfrente mío el libro y hay un pan de amaranto con pasas de uva. ¿Ingrediente? Harina de trigo, amaranto, cereal cocido, pasas de uva, nuez, semillas de sésamo, agua, levadura, sal y aceite de girasol de primera presión en frío. Hago un pan, lo cocino y lo como con alguna jalea, lo como con miel, lo como solo, en fin, discochuelo crocante de maní. Es un bicochuelo que es con harina, eh, harina integral, maní picado, azúcar integral y harina integral. Eh, me paso a otra etapa. Me voy a un, un alfajor de algarroba que lleva harina, huevo, eh, azúcar integral, semillas de, de pasas de uva y limón. Hago todo un preparado lo dejo descansar como si fuese una masa de pasta frola, lo corto y lo relleno y lo como con alguna jalea. Las jaleas también pueden ser con azúcar o sin azúcar. Eh, sin azúcar le puedo agregar algarrobo, le puedo agregar agar-agar, que es un conservante y gelatinificante. Entonces empiezo a, a bajar las cantidades de azúcar. Otra preparación, budín de zanahoria y coco. Eh, después empiezo a, a mezclar... Eh, tapas de alfajores de castaña y nuez eh, tapas, barritas de cereales solamente de girasol remojado pasas remojadas, proceso esos dos ingredientes y hago una barrita compacta y muy rica para hacer varias preparaciones, como muy diversas sus preparaciones ¿Cómo hacer un kiosco saludable en las escuelas? De eso estamos hablando con Mariano Navarro Chef, de Río Negro y de Choel de Choel. Esto que cuenta Mariano es increíble porque el libro lo que va dando es cada receta, los ingredientes, cómo hacerlos y que todo esto además se transforme en un trabajo grupal y educativo. Con lo cual me parece que el libro en ese sentido es una, un disparador de una especie de fiesta de educación y de alimentación a las escuelas. Pero te quería preguntar esto Mariano, este tipo de productos, lo que me imagino mucha gente dirá, pero, uh, pero eso es muy caro, es más barato lo otro. ¿O no es tan así? No, yo creo que no, porque eh, yo creo que son iguales en, en, en las cosas. Es cierto que hay productos muy caros y ahí es un trabajo que nosotros nos debemos hacer eh, que sean más accesibles los alimentos, principalmente los orgánicos. Eh, hay cereales muy, muy caros, como la quinoa, hay, bueno, el azúcar integral es caro, pero... Si nosotros vemos las cantidades que usamos, las cantidades que necesitamos comer, es equitativo igual, o sea, igualan en precio, porque, por ejemplo, doy un ejemplo muy claro. Si yo me compro una galletita de paquete de marca, me como un paquete entero, ¿por qué? Porque no me nutre, no me nutre, entonces me tengo que comer una o dos paquetes para que me llene o me nutra. Si yo hago una galletita de avena, ¿qué? En, entre comillas, es más caro. Yo con dos galletitas me, me, me nutrí, me nutrí y me sacié el hambre que eh, para ese momento del día o para esa energía que necesito en el día. Entonces, no es más caro, es más barato, yo sugiero, porque empezás a comer menos cantidades, más equilibrado y varias veces al día. Lo que sí es cierto que por ahí estos alimentos de arboristería o almacenes naturales, todavía, todavía, y ahí debemos un trabajo muy serio nosotros que estamos en, este, en esta agenda de, de la alimentación saludable, de la soberanía alimentaria, que llegue a la mayor cantidad posible de la población del mundo, no solo de Argentina. Perfecto. Y Mariano, una última preguntita. Tenemos poquito tiempo, pero me gustaría tu idea sobre esto. Cuando las grandes corporaciones, vos decías que hay 10 empresas que son las que manejan Los uh -huh. alimentos estos, estos alimentos que uno compra en los supermercados... ...y en los kioscos que están envenenando chicos, enfermándolos, chicos y grandes. Estas empresas hacen publicidad. El otro día veía a un humorista, Jerry Seinfeld, que hizo una serie famosa... ...recibió un premio y decía, me gusta mucho la publicidad porque me encanta mentir. Entonces yo te quiero preguntar esto, Mariano... ...cuando estas empresas ponen en venta sus productos... ¿Mienten? O sea, ¿saben que en realidad estos productos no dan esos valores nutritivos que le tienen que dar a los chicos o creen que están dando lo de comer a los chicos bien, digamos? Eh, no, mienten. Hay historias que, que demuestran esto, en donde, por ejemplo, el aspartamo era muy bien visto, pero la FAO no lo quería, esto era en 1957, la FAU no lo quería patentar, que es la que dije este alimento es inocuo, este alimento es veneno y han hecho presiones muy políticas, muy de mucha guita en el medio en donde después patentaron en Espartamo que ahora en el 2012 fue prohibido porque después dijeron que eran era cancerígeno, era el, el productor, el mayor productor de accidentes cerebrovascular en el mundo. Eh, ocurrió lo mismo, hay un ejemplo muy práctico y muy de momento con las grasas trans. Las grasas trans, si nosotros hacemos memoria en el paquete cuando salieron decía grasas trans, como si estuviese algo recopado comiendo. Después se dieron cuenta que eran re cancerígenas, que obturaban la, las arterias, que era re mala, eran veneno para la sangre y después en la misma empresa decía sin grasas trans. Ellos saben muy bien, porque dentro de cada corporación, de cada marca, hay infinidades de profesionales estudiando ese contenido. Hay químicos, bioquímicos, biólogos, no sé, gastronómicos, estudiando cada ingrediente que va a traer ese alfajor, esa galletita o ese coso, y saben muy bien lo que va a provocar, saben pero muy bien. Pero bueno, eso necesita vender, y esto está muy claro en el libro de Soledad Barruti, en donde una de, las, de, de uno de los párrafos dije. Eh, ellos saben muy bien lo que quieren hacer, los que, que nos van a matar, pero cuanto eh, si lo hacen de acá a 40 años, mucho mejor porque si no se quedan sin clientela. Esto es muy bonito ¿no? que en el libro Mal Comido de Soledad Barruti. Y sí, mienten. Hemos hablado con Mariano Navarro, que desde Choel Choel, en Río Negro, nos contó sobre su libro Kiosco Saludable, una opción educativa y de práctica para alimentarse. El libro se puede encontrar en Mu Trinchera Boutique, en Riobamba 143 de Buenos Aires, o escribiendo al Facebook de Mu Trinchera Boutique, o al Facebook del propio Mariano Navarro. Ahí sí podremos decir lo siguiente. Buen provecho. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron quick como goza buena, yogur es petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy Postrecitos de mierda, McDonald's Burger King, chatarra por las venas. recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas Yo ya al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa masticar y arruinarme las muelas Baby de oscuridad con su roja etiqueta Queriendo me engañar de ofertas navideñas Ya no te compro más tus anuncios mi ofensa Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja Hay verdura granel de transgénicas Huertas, te sugiero también Del agua estés alerta y comienza a poner En tus frascos reservas rebovinando atrás Hombre de las cavernas no bebían champán Ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar Y asombrados estrellas tocaban música Con rabitas y piedras Creo que hay que volver a las antiguas eras De muerte natural, sin Ni kika Yo ojalá que mañana cuando amanesca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena Nadie la respeta, pobrecita ya sufrió Y le comen la mollega su lengüita Masco, pasto de pradera Y su leche la dio Esperó recompensa Lo mismo que un pollo que crece entre maderas Que le inyectan hormonas Para que gordo parezca Que tan rico será un humano en bandeja rostizado quizás no nos demos ni cuenta Si escupimos pa' arriba Nos cae la gente Si miramos TV Caca en nuestras cabezas Boquita en oreja, creo que hay que volver a las antiguas eras. de muerte natural, sin remedior y queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. www.lavaca.org